En silencio cansado de resistir Desconéctate Corta lo que ata a tu corazón. Respira.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 el abanico de nuestras emociones además en muchos casos también lo llegamos a completar en segunda y en tercera persona Qué quiero decir con esto que identificando este mismo abanico en otros famoso espejo ahora una de estas emociones de, de juego inverso es el desprecio de los demás una percepción que puede ser fuente de un sufrimiento realmente intenso sobre todo en la infancia Podemos sentirnos despreciados por comentarios, por acciones y también por, por eh, omisiones, por falta de respeto. Ahora bien, a la hora de, de pararnos sobre esto, de posicionarnos sobre esto, es bueno recordar que los comportamientos de los demás no dependen de nosotros, pero que sí depende de nosotros ver qué hacemos. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Voz. Cabeza, una historia vuelvo a recordar lejos de la tierra, desde lejos lo puedo mirar.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 Y, y nos quedamos con alguna charla, con, con alguna idea, eh, con algún intercambio de, de opinión eh, o con algún conocimiento, descubriendo algo que nos pueda hacer mejor. De eso se trata, ¿no? Esto de dejar el personaje social y ser personas a través del de autoconocimiento, el de sacarnos las vendas que tapan el alma y poder ver la, las realidades para realmente transformar lo que tengamos que transformar y, y, y aceptar lo que tengamos que aceptar y así tener una vida una vida feliz digna de, de lo que nos merecemos cada uno de nosotros porque todos somos bendecidos que venimos acá a transitar ciertas dificultades pero por sobre todas las cosas a, a ser felices eh, y, y muchas veces el, el, el, el, el desprecio nos afecta y mucho A ver, según, la, según la, la, la Real Academia Española, despreciar significa literalmente desestimar y, y tener en poco. Entonces un desprecio es una desestimación, una falta de, de aprecio, podríamos decir, con esa definición. Y cuando nos desprecian nos sentimos mal y, y es normal, incluso aunque hayamos aprendido a tomar distancia emocional en situaciones en, en las que alejarnos puede ser una buena opción, eh, reducir el apego hacia lo que está sucediendo y posicionarnos más bien a, a, a la posición de espectador. Pero por otro lado, como, como nos sintamos, también va a depender del tipo de desprecio, de, de si este está tocando un tema sensible en nosotros, eh, eh, de la persona, los precedentes, la intención que, que le vamos a atribuir a eso y un montón de otras eh, situaciones. O sea, en función de, de estas y otras eh, variables, vamos a sentir el desprecio con más o con menos intensidad y lo vamos a gestionar mejor o peor. Y estoy tomando un mate eh, no sé si queda bien o queda mal en, en, en cuando estás haciendo un programa pero bueno, es como si estuviera acá charlando y, y, y tomando un mate y compartiéndolo con vos eh, así que bueno este, te decía que que dicho esto eh, la pregunta es ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos despreciados? entonces digo, bueno, a ver Vamos a, a buscar algunas ideas que nos pueden ayudar a la hora de, de gestionar este tipo de, de comentarios y, o, o, o de ofensas, que suelen pasar mucho más de lo que, de lo que te imaginás por ahí. Tenés la suerte de, de no estar en una situación así o no haberla vivido, pero son más las que pasan que las que no pasan, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para superar ese desprecio que sentimos de los demás? Eh, Y es muy importante en todos los programas que venimos haciendo hace un tiempo ya, que es poder aplicar un autocontrol emocional. Es lo único que podemos controlar. Entonces, todos aquellos que quieran controlar la vida, las relaciones, los hijos, el, no, lo único que se puede tener un autocontrol es, es de las emociones, eh, de las emociones propias. Entonces, el autocontrol emocional es una capacidad, es una capacidad que nos permite justamente gestionar nuestras propias emociones y sobre todo nuestros impulsos. Y es normal que al sentirse uno despreciado reaccione mal, a veces incluso reaccione con violencia. Eh, y esto es así porque se activa en nuestra amígdala que hace que, hace que reaccionemos así o que nos pongamos a la, a la defensiva. Eh, sin embargo, el autocontrol emocional nos permite justamente ubicar estas emociones, validarlas, entenderlas y poder gestionarlas de una forma saludable. Entonces, el autocontrol es una práctica eh, y es una práctica de, de, de algo que a veces suele ser un poco eh, sofisticado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es fácil y que requiere un tiempo. Ay, es como un deporte, como un juego. No no Se me hace que no, no. una cosa es aprender a jugar a... Al, al, al famoso culo sucio con las cartas que uno jugaba cuando era chico con, con los padres, con los tíos, o con los abuelos. Y, y otra cosa es aprender a jugar al ajedrez. O sea, es un poco más complicado. Y que, bueno, justamente te decía que requiere un tiempo, pero que resulta muy efectivo a la hora de decidir cómo queremos gestionar ese impacto emocional que nos sucede cuando hay un desprecio. Entonces... Hay que saber afrontar las situaciones, eh, eh, clave para superar el desprecio de los demás eh, eh, es, es simplemente afrontar la situación, afrontar la situación implica decidir qué espacio o lugar querés darle en tu vida a la persona que te está despreciando o que te despreció. Porque a veces nos quedamos con el recuerdo, ¿eh? nadie nos está haciendo nada, pero quedó tan marcado a lo mejor el desprecio de una madre, de un padre, de un abuelo, de un hermano, que quedó, parece que lo tuviéramos ahí, aunque ya no estemos, no estemos con ellos. Eh, por ende, eh, es como que parece que construyéramos relaciones para que ese desprecio se viera, eh, apareciera en nuestras vidas de vuelta, y, o, o, o sentimos que a lo mejor una omisión... Una omisión que no deja de doler, no, no la exageramos y la ponemos al extremo porque se, seguimos teniendo todavía sobre nuestras espaldas eh, y nuestra esa carga emocional de, de ese desprecio que viene de la infancia. Eh, entonces, a ver, podrías preguntarte en qué se basa ese desprecio. Eh, ¿Es un desprecio hecho con mala intención? es una situación puntual o recurrente, o sea, estas preguntas conllevan qué que está pasando realmente y poder decidir si querés a, a esa persona en tu vida o si no la querés, si querés hablar con ella sobre el tema para ver si pueden conceder y llegar a un punto de acuerdo o si realmente no y chau. Entonces eh, está bueno hacer esas preguntas. Eh, Es normal sentirse mal, eh, sentirse mal justamente ante, ante un desprecio. O sea, a, a nadie le gusta sentirse despreciado y, y de hecho es una situación que no tenemos tampoco por qué tolerar. ¿Por qué tolerar? Sin embargo, también podemos aprender algo de esto. Y ese aprendizaje deriva de la reflexión que puedas hacer en esa situación. Siempre digo, aprendamos a no culparnos y a no juzgarnos, pero sí a reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Eh, y para, hacer, para, para reflexionar sobre una situación así, uno tiene que en algún punto intentar empatizar con la persona que te está despreciando. Eh, y ahí viene la pregunta de por qué crees que lo está haciendo. ¿Crees que alguien que está bien tiene la necesidad de despreciar a los demás? Podés, desde la empatía, yo sé que es difícil, ¿eh? pero desde esa empatía podés ponerte un poco en su lugar. Nunca una persona va a ser igual a la otra o puede estar, eh, intentamos eh, eh, estar ahí a ver qué pasa, ponernos un poco en el lugar, pero bueno, nunca vamos a ser esa persona. Eh, pero bueno, eso es lo que se trata cuando hablamos de, de empatía. Eh, por lo menos intentar averiguar qué hay detrás de esa conducta. Y a ver, eh, lógicamente este es un paso totalmente opcional eh, y personal, tiene que ver con personas que son altruistas y no es que uh, uno lo hace por, porque tiene compasión. En, en sí tiene compasión, no tiene la obligación de hacerlo, pero si sí tiene compasión y, y ver, bueno, a ver, hay personas que un perro lo, lo, lo, las gruñe o las muerde y salen corriendo, y hay otras que dicen, bueno, calmate, yo me acuerdo siempre mi, mi, una anécdota de mi abuelo materno, y nosotros teníamos un perro policía cuando éramos chicos, Caimán se llamaba, imagínate el nombre de como un lagarto, era enorme el perro, y... Un perro que estaba entrenado para, para, para seguridad y había tenido algunos sucesos y había derivado en casa, y en casa era, se portaba, era un, un señor ese perro. Pero bueno, un día mi abuelo, que un hombre de campo, con esto quiero decir con experiencia con los animales, no era una persona fácil de arriar en el miedo con respecto a la naturaleza y los animales, se acercó a darle de comer, porque le tenía que ir, le a dar de comer, porque nosotros habíamos ido, no sé si de vacaciones, no me acuerdo bien, y uno de los días que entró, no pasaba nada, pero uno de los días que entró, desde la tranquera hasta donde estaba el perro adentro, que habría unos 20 metros de parque, y el perro dormía siempre en la puerta de entrada, ese día cuando lo fue a dar la comida, el perro lo dejó entrar como siempre, y cuando estaba al lado, ¡bum!, lo mordió y ya digo, era un perro que estaba entrenado, para había hecho algunos cursos de, de, de seguridad y de defensa que hacen los perros en otra familia que los tenía, y quedó agarrado al brazo de mi abuelo, y mi abuelo con una sabiduría muy sin miedo, ni, y con esa compasión, en vez de, de enojarse, de pegar una trompada al perro para que lo soltara, lo fue hablando, y, y, y no sé el perro lo soltó, Es más, lo empezó a lamer y, y como que se dio cuenta de la macana que se había mandado fue como una, un acto de reacción ya había tenido algunos, por eso había derivado en casa pero digo, ¿cómo, ¿cómo se manejó? en la otra casa en donde estaba al tener un gesto así, lo querían sacrificar y ahí fue donde nosotros dijimos no y lo trajimos y acá volvió a tener un gesto de, una reacción, quiero decir después de, de un montón de tiempo que había sido un perro súper fiel y amoroso pero mi abuelo lo manejó con, con esa empatía o sea, quiero decir ni estaba mal lo que hicieron nosotros en el sentido de que había sido una situación, había lastimado fuerte en la cara a, un, a, un, a una chica, a una nena, eh, entonces se querían deshacer del perro, eh, o vos deshacerte de la situación, quiero decir, en la cual te, te ofenden, llevándolo al paralelismo, el perro no, no estaba pensando en ofender, o si bien generar tener una empatía, como la que tuvo mi abuelo y sacó la situación adelante eso es, es, es, es como un libre albedrío no en, en, entre, no, no, nadie, no, no tenés eh, la obligación es, es, es personal y es opcional eh, porque muchas veces no vamos a tener la misma gana de empatizar con alguien muy cercano y querido que con un desconocido o con alguien que puede tener algún deslizo o con alguien que nos, que nos, que nos hiera al, al, al punto del desprecio es una herida profunda, fea el desprecio, porque alguien te puede insultar, tú te puedes enojar con alguien, puedes tener una, una discusión subida de tono, te puedes decir alguna cosa fuera de lugar. Ahora, cuando te hieren, el desprecio, digo, quiero decir, el desprecio, el que te miren por arriba del hombro como que vos no vale nada, eh, a veces es difícil de volver a, a, a empatizar con alguien así. Por eso te digo que eso es opcional, pero es una de las opciones que, que, están, que tenemos y, y de las cuales... Estamos reflexionando. Eh, y darle después, como todo en la vida, la energía, poner la energía que hay que poner para la cosa que uno está transitando, ni más ni menos que esa energía. Sería un gran paso de sabiduría para todos, si todos lográramos ese equilibrio de que las cosas que nos pasan le pusiéramos la energía que le tenemos que poner, ni más ni menos, como quien hace una torta o una comida y dice cuánta sal, un poquito, y si le pones mal, si le pones más no se puede comer por lo salado que está, si le pones menos no tiene gusto a nada. El punto justo de energía. Lo mismo, ponerle, el, el, poner al desprecio en el lugar que se merece. Eh, eh, y volver a repreguntarnos qué es eso la reflexión. ¿Realmente ese desprecio dice algo de vos o de la otra persona? Es importante eh, a la hora de de superar el desprecio de los demás, ser capaces de, de tomar distancia emocional de la situación y reflexionar, ¿eh? hacerlo fríamente sobre lo que está pasando. Yo suelo decirles, elevate espiritualmente, ¿eh? y está por encima de las miserias humanas, pudiéndolo ver de una, de una mirada elevada, espiritualmente elevada, estando vos en el cuadro, porque al elevarse espiritualmente, uno se está viendo a sí mismo en la situación y, y, y ver si vale la pena, y de dónde viene realmente eso que está sucediendo. Eh, y ahí viene la otra pregunta, si querés que sos capaz de tomar distancia respecto a ese desprecio. Hay personas que se, les duele para quejarse pero no para correrse y son una máquina de construir personas que los desprecian. Entonces ahí puede ser que hagas otra pregunta, ¿no le estaré dando demasiada importancia a esto? Te puedo asegurar que reflexionar sobre estas ideas te va a permitir con el tiempo darle al desprecio el lugar que se merece en tu vida, ni más ni menos. Eh, con frecuencia un desprecio dice más del actor que el del receptor. Hay frases con esto, pero es así, del que apunta, del que recibe el disparo. Cuando uno señala con el dedo, genera como una imagen de un revólver. Imagínate con el índice y eh, levantando el pulgar... Queda como un revólver, ¿viste? Señalando al otro. Pero cuando uno apunta al otro, hay tres dedos que uno cierra, que lo están apuntando a uno mismo. Lo que uno apunta al otro, eh, cuando es eh, en una forma despreciable, eh, habla más justamente de uno que, que del otro. Uno puede hacerse valer, puede hacer expresar sus ideas, puede decirle verdades al otro en alguna situación en que el otro eh, corresponda que uno le diga esas verdades. Sin meterse a donde uno no lo llaman, pero a veces uno para ponerlos en, en, en vereda al otro o, o para cortar del todo, para hacerle ver la realidad, a veces tiene que ponerle, decirle un, un par de verdades en la cara, mirándole los ojos. Ahora diferente es tratar de, eh, a, a través del desprecio al otro, eh, señalándolo con el dedo y ahí es donde uno va y tres vuelven. Eh, eh, creo que lo más eh, sabio sería poder sobrellevar el desprecio, si lo hemos sufrido en algún momento, de los demás sin reciprocar ese desprecio, sin devolver, ¿viste? Es decir, no pagues con la misma moneda, por eso decía que a veces suele ser, no suele ser fácil, no suele ser fácil y deja marcada a heridas profundas, pero está bueno, como te, te digo, autogestionar eso para, para poder, por lo menos, empezar a utilizar estos tips y ver cómo, no, cómo nos manejamos. Eh, escuchamos un, un poco más de música y ya le vamos dando un cierre a la reflexión de hoy. La tierra que se expande hacia la derecha y hacia la izquierda, el cuadro viviente cada una de sus partes bajo su mejor luz. La música que resuena donde la necesitan y que cesa donde no la necesitan. La alegre voz del camino real, el sentimiento gozoso y fresco del camino. Mamme, wanneer jij is? Jamme, wanneer oh oh, yo daar tu een un vapor, een un perfume que me pone loco. Hey, noem sexo sin amor, Mi amor sin diversión. Te invito a que me llames. Oh, wow, llamame cuando llegues, llamame cuando llegues. Jake is on. Ja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 Vamos a la parte final de hoy, y como para cerrar lo que venimos a reflexionar, reflexionando, perdón, eh, vuelve a repetirse el mensaje que es trabajar en tu autoestima. Si pudiéramos tener tan en cuenta y hacerlo nuestro, como cuando hablamos de los toltecas y los cuatro acuerdos, que hay un quinto acuerdo también, hemos hecho programas de esto, no des nada por supuesto, eh, eh, o sea, haz de lo que puedas hacer lo mejor que puedas, y un montón de los acuerdos, se los, se los recomiendo a quien quiera leer los cuatro acuerdos, una, una tribu una, de indios que vivía en base a cuatro acuerdos en su vida, y creo que es Miguel Ruiz el, el, el autor, lo pueden buscar en PDF, en internet, seguramente lo van a encontrar. Eh, cómo podemos leer Hoyo, cómo podemos leer Buda, cómo podemos leer a Rolón, cómo podemos leer a... A Bucay, como podemos leer un montón de Enrique Corbera, Puig, eh, y, y, y escuchar un montón de, de, de, de coach. Eh, si le diéramos bola también, como a eso, a, a, al primer mandamiento, ¿no? de amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre digo, para no meterlo en la religión, sacarle la palabra a Dios y ponerle vida: amarás a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Eh, qué fácil sería, más allá de las contrariedades que, que, que, que suele haber o los obstáculos que aparecen en este crecimiento eh, constante que es, que es la, la, la, el existir, eh, sería mucho más fácil el trabajar en, en el autoestima, porque sabemos que las personas que disfrutan de una buena autoestima, que tiene que ver con el amor propio, ¿Cuántas veces ha distorsionado la palabra? Eh, este tiene un amor propio, este es un orgulloso, orgullosa, como si estuviera mal eso. Y quien tiene amor propio, tiene amor por sí mismo, amor propio, amor barra propio. Y quien, es, quien es, está orgulloso, está orgulloso de sí mismo, lo que fue logrando, de dónde vino, dónde está. ¿Cuál sería el problema? Por eso digo de, de cómo distorsionamos. Cuando, si decimos que Dios es vida, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y a, y a Dios, o sea, a la vida por sobre todas las cosas, cuando vos le decís a alguien, ¿quién te crees que sos Dios? Y lo primero que te van a decir, de uno, de diez, eh, nueve, te van a decir, no, ¿cómo me decís eso? No, ¿cómo me voy a pensar que soy Dios? Y si amás a la vida, sí. Si tenés algún respeto por Dios, por Cristo, por Buda, y por todo lo que te nombré, bueno, sé uno en vos mismo. Entonces, eh, ¿cómo distorsionamos todo? Por eso a veces nos cuesta esto, por eso nos la creemos, de que somos malos, de que nos servimos, de que somos fáciles de manipular. Si vos tenés autoestima, tenés amor por vos y además la vida, no vas a ser fácil de manipular. Tampoco vas a ser un corderito que va a andar en el rebaño, seguramente en algún punto tendrás que sacar esa fortaleza, esa energía de la leona, del león, y andar un poco solo en la vida, para después volver otra vez a, a sociabilizarte, obviamente somos todos seres sociales. Pero bueno, eso es lo que quería decirte, que, que personas que disfrutan de ese tipo de autoestima, buena autoestima, eh, bueno, también suelen ser más inteligentes a la hora de gestionar críticas y mani manifestaciones de desprecio. Entonces no ves, como ves ahora, gente llena de odio con, en la tele que, que parecen los Walking Dead que les comen el cerebro y que y salen y protestan por una cosa y al final es, lo que protestan no es lo que, lo que estaría pasando, pero protestan igual y se putean y van y... Y, ¿viste? Y, y, y, y defienden a los que les hacen mal, y, pero después juntan tapitas o, o sacan a los perros a la calle, pero miran por arriba y con desprecio a lo mejor a la persona que precisa. Hello, no hay muchos de, de, de, de esto, pero por eso te digo, quien tiene autoestima y tiene amor propio y tiene esa cuestión bien puesta, eh, es difícil de, de ser manipulado. Se puede equivocar, pero se va a equivocar por, por, por, por sí mismo y no porque lo, lo, lo conduzcan a equivocarse. Eh, y no va a tener eh, críticas y manifestaciones de desprecio, sí va a tener eh, críticas y manifestaciones eh, que tengan que ver con, con resolver, que tengan que ver con... Con, con autorrevisarse, que tengan que ver con alguna crítica o autocrítica constructiva, pero no con el desprecio. Eh, no con el desprecio. Es más complicado que, que, que su equilibrio emocional se rompa por una, por una acción externa y por lo tanto también es más difícil que su respuesta termine volviéndose contra ellos mismos. Entonces, ya te digo, nos vemos mucho, personas que desvíen un sector que los arruina no y que lo cuando los escuchás es crítica desprecio odio decir mmm, qué pasó acá puede ser que te guste o no pero viste tiene tanta bronca tanto odio ahí adentro lo mismo que en alguna relación donde hablaba antes de hacer el programa con un con una persona que me había consultado y, y, y con un divorcio y bueno digo para eso están los abogados dejá que lo manejen los abogados porque una de las partes está con despecho con, con bronca con enojo y bueno Si no querés entrar en esa energía, eh, déjalo que lo manejen los abogados. Uno también ahí en ese desprecio y en ese enojo es, es, es quien aprende a gestionar lo que le pasa. Eh, y bueno, ahí hay otro ejemplo. Entonces, eh, eh, digo, la, las respuestas no se van a terminar, uno no va a tener ese dedo que señala como revólver con esos tres dedos que vuelven a apuntarlo a uno mismo. A eso me quería... Recibir. Me quería referir. Y, y más allá de, de todo lo que hemos charlado en el programa, eh, ubicar ese desprecio, entender por qué nos está hiriendo, darle a esa persona el espacio y la importancia que se merecen en nuestra vida, o eh, apartarla de la misma como estrategias que nos pueden ayudar. Eh, es lo correcto. O sea, lo cierto es que si no disponemos de una buena autoestima, de poco sirve lo otro. Y a la hora de, de superar el desprecio de los demás, ni todos empleamos las mismas acciones para eso, ni, todo, ni a todos nos sirve eh, lo mismo. Por eso cada persona es, puede haber algunos tips, pero es importantísimo el autoconocimiento. Yo puedo tener, hablar del autocontrol de las emociones, pero tener que saber cuáles, identificarlas y de todas las emociones que tengo y cuáles son más prominentes en mi personalidad. Entonces eso tiene que ver con el autoconocimiento, quién soy quién soy en esta vida, cuáles son mis herramientas, siempre digo por eso que, que me apasiona la numerología, porque me abrió un campo de autoconocimiento y, y pude ser mi propio maestro para después poder ser un inspirador para otros, que es lo que hago hoy. Entonces, a ver, eh, será nuestra inteligencia emocional, pero también nuestra autoestima, nuestras habilidades de comunicación las que nos van a hacer seguir adelante, las que nos van a dejar en claro o le van a dejar en claro a los demás los límites que, que no deben traspasar y no caer en la tentación de realizar conductas que nos hagan ganarnos el desprecio de los demás, aunque a veces, dependiendo de, de las circunstancias de quienes sean los demás, a veces es inevitable. Entonces acordate, antes de irte a dormir, y para que sirva esto, que estamos en un constante, eh, una constante evolución, aprendizaje, le dicen algunos, evolución y que lo que sirve hoy por ahí no te sirve mañana, y lo importante es estar abiertos a ciertos movimientos, a ciertos cambios, a ciertas transformaciones, y ser capaces justamente, no, no solamente de autocontrolar, autocontrolar es afrontar nuestras emociones, no reprimirlas. Eh, el control no es represión, Es, es saber cuáles son y no actuar por impulso, sacarlas arriba de la mesa, observarlas, eh, interrogarlas, a ver qué nos están diciendo eh, y amigarnos con ellas para poder expresarlas. Eh, eso es, afrontar nuestras emociones de una forma que, que éstas nos acompañen y que no interfieran. Y cierro el programa con una frase que dice, quírete a ti mismo primero y todo lo demás cae en orden. Tienes que quererte a ti mismo para hacer cualquier cosa en este mundo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.